¿Qué tal, Pablo? Buen día. Un saludo para vos y para todos los oyentes. Bien, eh, gracias, Germán. Eh, a ver, contanos, eh, hay bastante actividad eh, en la zona franca de General Pico, se siguen radicando empresas. Eh, a ver, ¿qué nos podés contar, Germán? Sí, sí, la verdad que estos años la zona franca ha tenido un crecimiento constante, tanto en lo que es radicación de empresas como en la generación de puestos de trabajo y y eso después eh, se reflejó en, en las estadísticas aduaneras de, de lo que es cantidad de operaciones, cantidad de, de dólares que, que se pueden haber movido en el ingreso y en el egreso de, de mercaderías cantidad de camiones, o sea, lo que es el movimiento en sí de la zona franca ha crecido eh, todos los años eh, desde hace varios, varios eh, periodos, eh, y bueno, y este año estamos llevando adelante la, la radicación de, de tres empresas que algunas ya se habían radicado el año pasado y este año comenzaron con el inicio de sus de sus obras edilicias y bueno creemos que para fin de cerca a fin de año van a estar iniciando su actividad productiva de qué rubros son estas firmas y el año pasado tuvimos la, la radicación de una empresa textil muy grande dedicada a la parte de blanquería eh, ...que se dedica a fabricar eh, acolchados, sábanas, eh, frazadas, mantas... Eh, ...este año tuvimos la, la erradicación de, de una empresa del rubro de la construcción... ...que empezó con su obra civil eh, y estamos eh, en, en, en la etapa de, de, de que empiece a, a levantar lo, los cimientos... ...y, y empezar a construir una industrial... Eh, y después un, una empresa que ya está de hace varios años radicada en la zona franca, está con una nueva unidad de negocios, que es una fábrica de zapatillas de marca propia, es la marca, la marca Duque, que, que hace todo lo que es la ropa técnica para, para la nieve, eh, y una empresa también de, de rubro alimenticio, que es una fábrica de tapas de empanada, que y, y de tartas y de otro tipo de pastelería que, que es de Mar del Plata y, a, y tomó un inmueble hace unos cuantos años lo, lo terminó de, de reacondicionar y creemos para antes de fin de año va a estar iniciando la actividad mm. y también tenemos una empresa también de agroalimenticio alimenticio que se va a dedicar a lo que es la, la fabricación de, de viandas para todo lo que es el sector petrolero bajo una modalidad eh, muy muy novedosa y tecnológica que, que se llama donde, bueno, la, la vianda se cocina y, y luego se mete en, en grandes congeladores que hace que le saque automáticamente la temperatura, eso se envase al vacío y se pueda, eh, se pueda conservar eh, congelado casi en las mismas condiciones que, que fueron de, de, de recién hechas. Uh -huh. Entonces una vez que eso después se descongela, queda como si la comida fuese recién elaborada, eso se utiliza mucho en todo lo que son camp grandes campamentos petroleros, cruceros, eh, Y, bueno, y, esas, y esas empresas obviamente es decir, tienen la proyección de poder trabajar tanto en el mercado local como en el mercado externo. Claro. Eh, Germán, recién decía que los números son bueno, eh, alentadores. Eh, a ver, contanos eh, cuántas empresas hay, qué cantidad de trabajadores eh, están sí. en actividad actualmente ahí, más o menos. Nosotros tenemos en la zona franca dos tipos de empresas, una empresa que, hace, que se radica para hacer algún proceso productivo, ya sea alguna generación de bien, alguna prestación de servicio, alguna empresa de tecnología de desarrollo de software, o aquellas empresas que solamente utilizan la zona franca como un depósito fiscal, que traen su mercadería, eh, la almacenan y después la nacionalizan sin generar ningún tipo de valor agregado. Mm. En eh, las empresas que, que hoy generan puestos de trabajo y que, están, y que están radicadas en zona franca, tenemos hoy 27 empresas que están generando... 534 puestos de trabajo directos y, y a su vez ingresan en forma directa unas 30 40 empresas, a esas mismas empresas para prestar algún otro tipo de servicio, ya sea o proveedores o contratistas que vayan a hacer algún tipo de trabajo. Eh, y después de las empresas que utilizan a la zona franca Como almacenaje estamos entre, alrededor de las 45 empresas. Uh -huh. eh, que es, Esas son empresas del sector ferretero, petrolero, que almacenan las mercaderías y después las nacionalizan uh -huh. en el mismo estado en el que han uh -huh. ¿Esta realidad que vive la zona franca General Pico es similar a otras del país o, o no? ¿Tiene sus particularidades? Eh, lo, que pasa es que nosotros, no, lo que pasa es que nosotros tenemos la particularidad de que somos la única productiva. Uh -huh. eh, las otras zonas francas eh, tienen, son más bien depósitos de mercadería, eh, la plata es la zona franca más grande del país... ...y que es 100% de almacenaje, eh, y después hay otras zonas francas con algunos beneficios particulares... ...como misiones que, que tiene la posibilidad de po poder vender en forma minorista... ...entonces como un gran free shop eh, y, otras, y otras zonas francas de, del sur que también tienen esos beneficios... ...pero nosotros mm. somos la única productiva del país, la única que puede volcar su producción al, al mercado local... Entonces hace que nosotros tengamos otro tipo de desarrollo, claro. donde se genere valor agregado, donde uno desde, desde el Ministerio de la Producción y con, y con la, la directiva de, de, de la Ministra Fernanda González tratamos de, de generar todo el, el, el ecosistema, todas las herramientas financieras necesarias para que ese tipo de empresas se puedan radicar dentro de la zona franca y puedan generar ese valor agregado que... Mmm, que se vuelca después en lo que es eh, generación de puestos de trabajo eh, y, y es lo que nosotros queremos para poder eh, seguir diversificando la matriz productiva nuestro, de nuestra provincia. Hoy acá tenemos somos una zona franca multisectorial. Podemos, te puedo decir que eh, fabricamos helado hasta que generamos de exportación. Eh, uh -huh. Tenemos una fábrica de silobolsa y una recapadora de neumáticos. O sea, es así, exportamos miel homogenizada y hacemos eh, todo, como te comenté, todo el sector textil. Mm. Entonces hace de que hoy tengamos eh, mano de obra calificada en algunos sectores por el tipo de rubro y después un, un volumen importante de mano de obra. Claro. Eh, Germán, ¿y qué difere, digo, eh, ¿por qué le conviene a una empresa radicarse eh, ahí en la zona franca y no en un parque industrial? Digo, ¿Qué, qué ventajas eh, además tiene? No. Nosotros como zona franca y con mm. la particularidad que tenemos de poder eh, ...vender toda la producción... Eh, ...en el mercado interno... ...somos un parque industrial... Ajá. ...que a su vez... ...tenemos la posibilidad de poder tener... ...beneficios tributarios y aduaneros... Ajá. ...las empresas por estar radicadas en zona franca... ...pueden incorporar a su proceso productivo... Eh, ...insumos importados... ...y equipamiento importados... ...y mientras lo tengan dentro de zona franca... ...esos, esos, esos productos no tributan... ...ningún tipo de impuesto aduanero... Ajá. ...entonces... Uno puede traer una gran línea de producción y tiene un ahorro en costos de, de, de impuestos importante. Puede incorporar a su proceso productivo insumos importados y ahí tiene un costo eh, financiero de, que, que va a pagar esos impuestos sobre esos insumos recién cuando saque su producto terminado. Entonces ahí, eh, tiene un gran ahorro y después el, el, un, el ahorro principal que tenemos, eh, es directamente en la mano de obra, donde los empleadores están exentos de pagar todo lo que son las contribuciones patronales. Hay un gran un gran beneficio de parte de Nación y un gran beneficio de parte del gobierno provincial, donde hay una parte que está reducida a cero directamente en la liquidación en el 931. Y después la otra gran parte es un reintegro del 100% de lo que se pagan de las contribuciones patronales de los conceptos ART, Obras Social y Ansal, que la provincia de La Pampa le devuelve a las empresas. Y a su vez, independientemente de eso, es eso que te contaba yo hace un ratito, nosotros tenemos un, un, una, gran, una gran matriz, además de beneficios, de herramientas para que esa empresa pueda tomar la decisión de radicarse en nuestra provincia sí. herramientas financieras eh, posicionamiento estratégico eh, programas de fortalecimiento para la toma de personal que son complementarios eh, con lo que con los beneficios de zona franca la posibilidad de poder utilizar el fogapam para poder tomar este financiamiento este, estas herramientas financieras así que creo que las empresas tienen un gran ámbito eh, tanto las empresas locales provinciales como las las nacionales e y, y, y inversiones extranjeras. Eh, creemos que tenemos un gran ámbito y una gran plataforma de negocios para que ellos puedan analizar algún tipo de proyecto y nosotros obviamente estamos a disposición para poder colaborar con ese análisis. Claro. Eh, Germán, eh, con todas estas ventajas, eh, me imagino, que ¿tienen consultas de gente, que, que, de empresarios eh, que querrán venir a radicarse? ¿Es así? Sí, sí, las consultas mm. existen, están... Eh, Son procesos que llevan tiempo, porque como te decía, hay que hacer un, un gran análisis porque independientemente de los beneficios que nosotros tenemos eh, dentro de la zona franca, eh, hay costos operativos que uno no los tiene en el parque industrial porque uno está cruzando en todo momento una frontera, entonces tenés que tener una vinculación con aduana, tenés que uh -huh. tener un despachante de aduana que te documente ese, ese movimiento tanto de ingreso como de egreso, eh, hay cuestiones también logísticas que no las podemos evitar por Por nuestro posicionamiento, independientemente de que estemos cerca por ahí de, de, de fronteras o de puertos y de grandes de centros de, grande centro de consumo, hay, hay procesos productivos que necesitan otro tipo de logística, eh, pero la, las consultas están, vuelvo a repetir, son procesos que llevan tiempo. Hay empresas que a lo mejor están un, un año analizando la erradicación y, y, y se termina concretando, eh, como otras, si encuentran. Eh, la disponibilidad de espacio y, y, las y, la, y la, lo que necesitan al momento tarda mucho menos. Por ejemplo, esta empresa Textil que yo te comento que radicamos el año pasado, iniciamos la, las conversaciones en febrero y en marzo ya estaba radicada porque estaba el espacio para que se pueda radicar inmediatamente y, y, y automáticamente la empresa también tenía, tuvo la posibilidad de con una herramienta financiera del Ministerio poder construir y ampliar sus instalaciones de forma rápida y eso hizo que, el, que puedan ir creciendo, y hoy estamos hablando de que la empresa ya lleva construidos 7.000 metros cuadrados de, de nave dentro de Zona Franca, con 80 personas dentro de su, de su plantel, con proyección de incorporar nuevo equipamiento y, y, y poder generar nuevas unidades de negocios. Eh, pero sí, el, el primer tiempo o la, o la primera etapa es, eh, lleva tiempo, como te decía, uh -huh. o lleva un proceso de análisis, Pero, pero sí, sí, las consultas están. Bien, sí, y bueno, y a todo atado a la, los vaivenes de la economía argentina también, <ríe> hay que tener en cuenta eso. Eh, sobre tal todo. cual, tal cual, eh, no estamos ajenos, sí. eh, y, ma, y más cuando uno intenta generar un proceso productivo donde haya una vinculación de compra de mercadería o de equipamiento en el exterior. Claro. Eh, el, el, el acceso al mercado cambiario ha tenido eh, distintas modificaciones. Eh, nosotros como en, como una zona franca y empresas eh, que son importadoras exportadoras porque vos tenés que estar inscrito como importadora-exportadora eh, y tener esta, para tener esta posibilidad de poder incorporar esto que yo te digo, no dejan echar de ex exentas a, esta, a estos cambios. Entonces, sí. nosotros igualmente desde el gobierno de, de la provincia de La Pampa, desde el Ministerio de Producción, eh, siempre tratamos de, de poder ser ventanilla de, de, de consulta, ventanilla de, de poder solucionar cualquier tipo de inconveniente eh, para que también las empresas se sientan apoyadas. Creo que creemos que... que que lo privado y lo público tiene que ir de la mano, tiene que... porque es de la única forma también de que se traccione. Mm. Eh, nosotros entendemos la necesidad del de privado y, y nosotros lo que queremos desde, desde el Ministerio es que el privado, lo único, el, lo único que tenga que pensar sea en invertir, sea en generar trabajo y que, y que nos ayude a, hacer, a, hacer, a que nuestra provincia siga creciendo como viene creciendo hasta ahora. Germán, eh, muchísimas gracias eh, por estos minutos como siempre. Eh. Por favor, Pablo. Un gusto, mi disposición.